Primero con 17 victorias, 17 derrotas y por eso hablaremos con uno de sus bases, Alejandro Costa, que ya está en línea ¿Qué haces Ale? ¿Cómo te va? Buen día ¿Qué está el Fabi? ¿Cómo estás? Buen día para todos Bueno, bueno, una, una alegría seguramente para el plantel estos es últimos partidos de Boca Más allá de las victorias por el juego en general, ¿no? Han levantado varios de ustedes, han levantado el juego coincidiendo en, el, en los mismos partidos en Comodoro, ahora, y eso hace que Boca esté un poquito más sólido, ¿no? Sí, hacía bastante que no que no logramos ganar dos partidos consecutivos eh, y bueno eh, la verdad es que llegan en buen momento eh, estamos contentos creo que trabajamos también para que se dé no es algo casual y, y bueno, fue una buena victoria contra contra Gimnasia que es un equipo que hizo las cosas muy bien, está haciendo las cosas muy bien esta temporada y, y mismo el de ayer contra Bahía que en una cancha difícil, contra un equipo que que es difícil, que pone mucha intensidad, así que eh, sí, contentos de, de haber metido estos dos partidos y, y bueno y poder acomodarnos un poco mejor de cara a lo que viene. Eh, se ve de otra manera ahora la situación, ¿no? En un momento cuando uno va perdiendo y no va enganchando victorias y sabe que tiene equipo y sabe que trabaja como para estar un poco mejor, eh, es como que entra en un mar de dudas, ¿no, vale Sí, seguro, que, que cuando no se dan los resultados eh, hay dudas, eh, hay, hay incertidumbre, eh, creo que lo bueno es que nunca nunca perdimos la tranquilidad, entre comillas, si bien nos preocupamos y tampoco quiere decir que ahora estamos ya está relajado, tranquilo y que está todo encaminado, eh, pero creo que siempre la relación entre nosotros fue buena, eh, tratando de, de resolver el problema, de tirar para adelante... Así que, así que bueno, creo que en los peores momentos de estar unidos eh, es creo que lo mejor que puede pasar porque en algún momento eh, cuando vos trabajás y, y, y todos tiran para el mismo lado, el, el resultado tarde o temprano llega, así que, eh, bueno, ahora se, eh, se dieron los resultados y, y nada, es solo seguir trabajando y seguir teniendo eh, la cabeza metida en el foco, en lo, en lo que hay que hacer y... Y nada, esto no quiere decir nada Solo que, que hay que seguir trabajando Bueno, me imagino que en la cabeza del jugador En este caso tuyo y de todo Boca Es poder conseguir la ventaja de localidad No están tan cerca, si para colmo Se viene un partido fundamental para eso Recibiendo a comunicaciones Sí eh, eh, Sí, seguro que la ventaja De, de localidad es importante Pero, pero bueno no, no es definitoria eh, De hecho, nosotros a lo largo de esa temporada, creo que nos ha costado más jugar de local eh, eh, que, que de visitante, quizá es raro, eh, no no quiere decir después que, que... o sea, te voy a decir que no, prefiero arrancar de visitante. pero, sí, sí, pero, pero se ¿qué mostraron qué, si más fuertes en la ruta, ¿no? Sí, sí, por eso, qué sé yo, es, es, es relativo. Lo de la ventaja de y así seguramente para cerrar un, un playoff, hacerlo en tu casa, quizás... Te, de más te deje más tranquilo, pero pero bueno, como te digo, es relativo, así que creo que lo importante es eh, ahora estos eh, estos partidos que quedan, estos cuatro partidos que quedan, eh, tratar de seguir eh, por el mismo camino de, de estos últimos partidos, para, para llegar fuerte, firme, eh, con una idea clara en el juego, y, y bueno, y después eh, eh, es... es ganar en un playoff seguramente muchas veces para poder cerrarlo tenés que ganar un partido de visitante así que así que nada, eh, donde nos toque vamos a, a hacerlo mejor más allá de lo que marcabas como positivo ¿no? del, del equipo, de la unión, de la química que hay ¿a qué le atribuís la irregularidad de este Boca? no porque en cuanto a nombres se ha reforzado bien para esta temporada incluso vos llegaste justamente como uno, uno de los nuevos Eh, pero también es cierto que sufrieron lesiones eh, algunas pruebas de extranjeros otros cambios, recién ahora llegó Graterol, el jugador que faltaba da la sensación que hoy por hoy Erick Flores es el mejor refuerzo que puede contar Boca bueno, ¿cómo lo, lo ves vos desde la base y desde tu opinión, ¿no? ya viendo lo que es la Liga Nacional también? Sí, seguramente hubo distintas circunstancias a lo largo de la temporada que, que hacen que, que quizás sea difícil encontrar regularidad Eh, o sea, esto que decías El cambio de, de varios extranjeros De hecho, seguimos estando Con una ficha menos eh, creo, creo que se dieron ciertas cosas eh, La lesión del chule eh, Hubo eh, Distintas cosas, pero bueno, que le pasan A todos los equipos eh, Qué sé yo, se le puede Atribuir a, a distintas cosas La realidad es que no, no encontramos regularidad eh, A lo largo de la temporada eh, Y bueno Eh, bienvenido sea y, si ahora eh, empezamos a encontrarla, más allá de los resultados creo que en un en, en la forma de jugar. ¿Savis? Bueno, Ale, este, ¿cómo, ¿cómo ves ahora de aquí para adelante lo que viene? ¿no? Ahí nosotros siempre hacemos una un juego con Santiago, ¿no? Un juego, ¿no? un tipo de suposición, porque uno no puede tener la, la bola de cristal. Eh, y dice, hay tres o cuatro equipos que todavía no, no superaron, digamos, eh, la línea de la mitad de la tabla, pero que son equipos importantes, con personal este, importante para jugar cosas importantes, ¿no? Ellos, San Martín, eh, ustedes, este, bueno, ahora Comunicaciones se afianzó eh, bien en el séptimo lugar, este, en un momento anduvo 15 dando vueltas en el octavo, en el noveno, digo... Y en la postemporada se pueden convertir en un equipo muy peligroso. ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo sentís de esa manera? Sí, seguro, es así. Eh, creo que eh, a veces algunos eh, se pueden convertir, eh, algunos que quizás eh, vos eh, presuponés que, que van a estar ahí y otros que quizás no están en los planes y que, y que cambian totalmente la cabeza eh, en los playoffs. O, o mismo equipos que estuvieron arriba, que quizá antes de arrancar la temporada no tampoco se los pensaba ahí mismo el mismo equipo, quizás no se pensaba ahí y ha hecho las cosas bien durante toda la temporada y, y lo sigue haciendo en playoff. Eh, creo que es, es difícil especular con esas cosas porque creo que el, el, la parte anímica, eh, la, las lesiones y todo eso, viste, en playoff... Eh, Muchas veces son, son determinantes Así que creo que es difícil eh, eh, Hacer eso esa eh, O sea, ver cómo cómo va a estar cada equipo eh, Pero sí, eh, no hay duda de Que es una liga muy pareja que, que quizá alguno que haya terminado Por debajo de la mitad de la tabla Termina, termina sorprendiendo Más de uno de los que estaban arriba Claro eh, Y... ¿Cómo venir de lo físico, no? Digo, esto por el desgaste, ¿no? De la temporada y porque junto con, con, con Adrián, eh, Bochia y Jaciel Rivero, son de los tres jugadores que más minutos juegan más allá de 30 minutos de promedio por, por partido, ¿no? Sí, sí, eh, la verdad que es, eh, es un desgaste, después de, eh, junto con el Super 20, hemos jugado casi 45 partidos... Eh, pero bueno La verdad que, que por suerte Estamos bien eh, La verdad que, que tenemos a disposición El Cuervo Mey con Boca que, que la verdad que, que Te pone 10 puntos y, y trabajan de 10 Así que así que por suerte eh, Hasta hoy estamos estamos Muy bien y, y esperemos Seguir así Señor Alejandro Costa eh, Felicitaciones por, por la actuación Felicitaciones por la victoria Gracias por el contacto, ¿eh? dale. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un abrazo para todos. Dale, dale, dale, un abrazo enorme. Bueno, la palabra de, de Alejandro Constal, que este, bueno, ya había sido dirigido por Narbarte en Formosa en la 2015-2016, eh, en ese torneo donde la Unión de Formosa llega a la final de la Liga Nacional.